Sí, desde la Comisión de Patrimonio Histórico venimos trabajando hace dos años en el seguimiento de la situación del catamarán Curru Leibú. Ayer recibimos、eh, a Marcos Mañanelli、eh, del municipio de, del área justamente de desarrollo económico y turístico, este, quienes están a cargo hace unos meses de, del destino del catamarán.、Eh, la intención es que nos presenten los informes necesarios hace cuatro años. Ya que el catamarán se encuentra este, en, en este estado de,、eh, de reparación, si se quiere, esperando una solución,、eh, y solicitamos los informes、mmm, del estado actual、eh, de todas、eh, las erogaciones que se、eh, han venido realizando.、Eh, y bueno, y luego se verá, seguramente vamos a, a solicitar alguna definición o algunos plazos este, en la toma de decisiones para de, de acuerdo a lo que está. Proponiendo el municipio. ¿Hace cuánto tiempo que viene esperando este tipo de informes? El informe ya lo hemos solicitado por pedido de informe y ya habíamos solicitado también la presencia del municipio en la comisión hace un tiempo y se pudo concretar ayer. ¿Te consulto por qué crees que no, no, el municipio no lo puede llegar a facilitar de manera rápida y también con la presencia del intendente? Bueno, son, es, son números importantes, son muchos millones.、Eh, con esta crisis también se acrecienta el, el, el valor y la posibilidad de poder resolverlo rápidamente. Eh, pero bueno, eh, son eh, embarcaciones que requieren mucho tiempo. El Curulebú data de 1975.、Eh, es una embarcación que no ha tenido el mantenimiento este, que ha necesitado en su momento para hoy llegar este, en otras condiciones o en buenas condiciones. Entonces, bueno,、eh, hay que reparar algo que este, ya venía con, al, con algunos、eh, deterioros. Y bueno, este, estimo que, que son estos los factores. Que pueden estar dificultando el avance para la reparación total de, del c u r u l i b ú De todas formas, nuestro espacio político siempre este, sostuvimos que,、eh, por todas estas cuestiones que estaba mencionando recién,、eh, lo ideal sería poder recuperarlo como patrimonio histórico y cultural identitario de nuestra comarca, este, emplazarlo en algún lugar para poder ofrecer servicios de confitería, de museo, o bien, bueno, ver la posibilidad, en caso que esto no sea factible, De que pueda quedar como un monumento. n o El catamarán que funciona también como un servicio, no solamente como un servicio histórico, sino como un servicio esencial para la comarca. Sí, pero más que nada, bueno, hay que eh, evaluar eh, distintos factores como la rentabilidad. Por ejemplo, el día de mañana, s í esto se pudiera, si el catamarán se pudiera reparar como lo necesita. O sea, son muchos los factores que se, hay que evaluar para poder tenerlo、eh, navegando o, o operativo, como se dice habitualmente. Nosotros insistimos con nuestra postura.